Estupendamente, encantado. Gracias, gracias por estar en el programa. Gracias a vosotros. Enhorabuena por este pedazo libraco que has escrito, editado por mhm sellas perdidas, ¿Huellas perdidas en la colección? en la colección huellas perdidas que es una importante colección de degrijalbo que pretende precisamente lo que su título el título de la colección lo indica perfectamente rescatar de todos esos archivos heterodoxos y de mmm, toda esa gran cantidad de datos prohibidos aquello que la historia oficial se ha negado en ocultar el... el código secreto eh, huellas perdidas editado esta semana por Grijalvo cómo te metiste hay que decir que bruno lo decíamos en las introducciones periodista compañero nuestro estuvo en Mundo Misterioso estuvo en otra etapa del Espacio en Blanco también haciendo otras cosas dentro del equipo eh, eres periodista como decías, escritor uh -huh. has estado en diferentes revistas haciendo cosas ¿por qué te has metido a escribir un libro como este cuando a ti se te conocía mucho porque habías escrito el libro sobre ONIS tu tercer libro, ¿verdad? es el tercer libro y, y de repente escribes una, uh, un libro que ha levantado ampollas en cierto sector ¿lo vamos a contar o no? bueno, podemos eh, contarlo también ¿no? porque eh, es algo previsto ¿no? además lo digo desde la primera página del libro ¿no? desde las primeras páginas ¿eh? una carta abierta que hago a al lector, digo fundamentalmente tres cosas ¿no? que es el libro que escribe una persona que desde niño ha buscado sentido a las cosas y que se ha hecho preguntas y eh, lógicamente eh, ahí se explica el porqué de, de esta andadura ¿no? después de estar muchos años investigando y sigo en ello por supuesto el fenómeno ovni te das cuenta que detrás de todos y cada uno de los enigmas está el ser humano ¿no? y eh, al darte cuenta que está el ser humano detrás de todos y cada uno de los enigmas es lógico que un buen día haya enfocado mi investigación por ahí luego la segunda cosa que digo en esa, en esa introducción en esa carta abierta al lector es que eh, es un libro de denuncia es un libro de denuncia, que trata de poner sobre la mesa ese montón de piezas ocultas, ese montón de descubrimientos, de informaciones, de anécdotas, de datos, de descubrimientos, de hallazgos todos ellos con un denominador común y es que no han formado parte de la historia oficial del hombre por una sencilla razón y es porque contradicen todo aquello que se acepta como oficial o como o, admitido por los academicistas y la tercera cosa que digo y que es fundamental no es que es el libro de un periodista que ha recopilado toda esa información que ha hablado con decenas de personas y que bueno, que en su derecho ha hecho una observación atenta y meticulosa de todas esas piezas y ha descubierto que muchas de ellas no encajan en esa historia presa escrita, pero que no es un libro que nazca, pese a su volumen, ¿no?, como un tratado academicista, sino como una profunda reflexión sobre cómo eh, parte del conocimiento científico ha olvidado determinados eh, datos y determinados elementos que nos hacen muy mucho eh, sopesar la probabilidad de que haya que reescribir la historia del ser humano. Nos han engañado mucho, o por lo menos nos han ocultado mucho, la verdad, ¿verdad? Hay un, un veterano periodista, Felipe Mellizo, decía en, en su momento que... Eh, Eh, ...los historiadores... Eh, la, ...la historia se manipula... ...según el celo de, de los historiadores... no ...y en el celo de los que han escrito... ...la historia de la, del ser humano... Eh, ...es eh, claro en este sentido... ...ya hace muchos años... ...se dijo que la historia evolutiva del ser humano... In, ...con unos matices que se preveían... no ...pero que la historia evolutiva del ser humano... ...era de esta forma... ...y cualquier cosa que no se ajustara... ...a esos datos aceptados... Eh, ...e impuestos pues iba a ser eh, defenestrado y de, de hecho así ha sido ha sido fenestrado, olvidado y lo que hace este libro es recuperar Toda esa gran cantidad de datos, y son muchos, porque a medida que yo he ido profundizando en la investigación que ha sido de, de varios años y en la redacción del libro que ha sido ocho meses clavado al ordenador, me he ido dando cuenta que hay tantas y tantas piezas que hacen eh, increíble la historia del ser humano que parece mentira que en muchas ocasiones la ciencia se haya limitado a ignorar esos hallazgos que no, la, no solo la hacen increíble, sino que la hacen maravillosa. ¿no? ¿Y por qué ha levantado tanto, tantas espinas o tanto...? mala leche en cierto grupo de gente eh, mucha mala leche, no, la, la razón es eh, fundamentalmente esa, no que no comprenden como una persona dedicada a los misterios que se supone o ha de suponerse ¿no? que es algo que te otorga poco crédito en los grandes medios eh, de comunicación y de cara a la opinión pública pueda en un momento determinado acercarse aunque de forma tangencial a un asunto tan pura y estrictamente científico no y entonces el hecho de considerar eh, abordado lo que era un coto privado bueno, pues eso es lo que ha levantado ampollas, ¿no? Pero bueno, es algo que estaba estaba absolutamente previsto. Y por otro lado, también ha, ha servido y ya está sirviendo para que mucha gente se dé cuenta que hay que reflexionar sobre sobre muchas cosas y con toda seguridad, y además la crítica hasta ahora está siendo extraordinaria sobre el libro y la gente que, que va comentando lo que, lo que ha ido leyendo, la verdad es que enorgullece y sobre todo eh, convence a uno de que su, su planteamiento era cierto respecto a ¿Cómo eh, provoca eh, tanta irritación no eh, levantar determinadas cartas que estaban boca abajo porque interesaba que estuvieran boca abajo? Nosotros te damos la enhorabuena por libro y vamos a intentar esta noche descubrir un poco parte de ese código secreto. Tres libros tenemos, el código secreto editado por Grijalvo para soltear entre toda la gente que en el chat www.espacioenblanco.net es la dirección o tres través teléfono nos pregunte para nuestro programa de hoy, 905 80 es el teléfono y en enseguida nos vamos con esa primera introducción a entrar en la historia o misterios con los que aún nos encontramos en este planeta nuestro es el origen del hombre ¿Cómo apareció la vida sobre este planeta? ¿De dónde vinimos? ¿Cuál es nuestro origen? Muchos estudiosos han insistido que somos producto de la evolución de las especies. Otros hablan de extraños saltos evolutivos sin explicación. Otros adulen que nuestro origen puede estar en las estrellas, allá afuera. Y otros dicen que no somos más que una mera casualidad del destino. Nuestro invitado lleva años estudiando este misterio... Y esta noche trae algunas respuestas para nosotros. Escuchemos. ¿Qué es eso que llamamos hombre? Bueno, empezamos por ahí si quieres. Bueno, pues es la pregunta más complicada que, que se podía efectuar, ¿no? Te puedo responder que el hombre no es una casualidad, que no es un mero juego biológico, que no es eh, fruto de, de, un, de un conjunto de, de probabilidades. Yo creo que el hombre, eh, el Homo Sapiens el Homo Sapiens, eh, es el, el punto cumbre, o hasta ahora, el punto cumbre de la evolución. Yo creo que cuando la vida llegó al, al planeta Tierra en, en, de forma absolutamente minúscula y con muchos o miles de años todavía por delante de, de recorrido, en ese código secreto que tenían escritas esas eh, primeras y minúsculas formas de vida, eh, estaba una hay eh, escrita y era que eh, parte del de, eh, resultado de esa evolución iba a ser el Homo Sapiens entonces yo creo que, que, que el ser humano es, eh, es por lo menos el, el aspecto cumbre de la evolución y no es en absoluto una, una casualidad en los últimos años la ciencia se ha empeñado en, en decirnoslo y en eh, presentarnos a, a nosotros mismos a los seres humanos como, como fruto de un, de un increíble juego de azar no y eso es yo creo que absolutamente inadmisible ¿entonces no nos ha creado Dios? no no? no no procomatices, si quieres es decir, con toda seguridad no nos ha creado un ser con barba eh, que esté en algún lugar, sabe dios dónde, dentro de un triángulo y mirando con un ojo o algo parecido. No, no, no para nada. Eh, el ser humano, el ser humano, es fruto de la evolución. Es decir la evolución de las especies ha eh, participado de forma directa en el desarrollo del ser humano desde que no éramos nada desde que éramos unas minúsculas formas de vida hasta que aparecieron seres antropoides hasta que eh, aparecieron los primeros homínidos y después de ese largo proceso hasta que aparecieron los homo sapiens pero lo que eh, yo afirmo en, en el código secreto es que dentro de ese proceso evolutivo hay una serie de lagunas hay una serie de agujeros negros unos enormes saltos bueno eh, que no se explican por esa teoría de la evolución que necesitaría eh, unas notas a pie de página y es eh, precisamente esas eh, notas a pie de página en donde puede esconderse algún tipo de fuerza oculta algún tipo de, de, no sé si de inteligencia superior o no pero sí algo que todavía no hemos podido ni medir ni pesar ni calcular y que de momento sigue siendo una incógnita pero que algo más del que la evolución ha influido en, en la aparición del Homo Sapiens eso estoy absolutamente convencido pero que no ha habido un Dios que hace 4 que en el año 4004 antes de Cristo que es lo que postulaba hasta hace muy muy poquito la Iglesia que eh, Adán y Eva los había puesto Dios sobre la Tierra, prácticamente los había arrojado en el año 4004 antes de Cristo, un buen día de octubre a media mañana, y así lo aseguraba la Iglesia y los había arrojado sobre la Tierra y a partir de ahí comenzaba todo el, el proceso evolutivo del ser del ser humano que no había tal, porque ya eran Adán y Eva se supone que eran absolutamente iguales eh, a nosotros, no, esas teorías creacionistas no tienen nada que ver con, con la historia del ser humano pero que independientemente de la evolución ha actuado algún tipo de, de fuerza oculta, es lo único que puede justificar esos sobrecogedores saltos evolutivos que da a lo largo de, de estos últimos 5 o 6 millones de años la especie humana. Y al infierno, seguro, y al infierno. Bueno, pues supongo que me esperarán unos cuantos que hayan pensado como yo, ¿no? Eh, vamos al principio, si quieres. Eh, ¿La vida surge entonces, eh, no sé, por un esperma cósmico que llega aquí o cómo, cómo es el tema? Hay, todavía hay muchas hipótesis abiertas al respecto, pero esa parece ser que es la que tiene más eh, visos de acabar por, por convertirse en la predominante, ¿no? Y cuando hablamos de vida... Nos, no nos estamos refiriendo a seres vivos tal y como los entendemos eh, hoy a seres eh, vivos pensantes como nosotros o a seres vivos animales como, como los que nos rodean, nos referimos a, a la esencia minúscula de la vida a las eh, primeras eh, formas eh, de vida que aparecen en el planeta hace varios eh, miles de, de millones eh, de años y con mucha probabilidad lo que estipulan los científicos es que en un momento determinado existían en la Tierra una serie de condicionantes físicos apropiados para que cuando se produjera a través eh, de la llegada de, de asteroides, de cometas eh, fundamentalmente y que toda esa materia cósmica y dentro de esa materia cósmica llegara la vida y gracias a ese soporte físico que existía ya en nuestro planeta comenzara a desarrollarse hacia formas superiores. Había un, un científico mexicano que, que decía que, que la vida en la Tierra nace de esa sopa original que tanto se ha hablado, pero que ese gazpacho, que él decía, ese gazpacho, esa, esos requisitos físicos para la vida que existían hace miles de millones de años en la Tierra necesitaron de tropezones extraterrestres para codimentar la vida. Bueno, pues creo que una unión de, de condicionantes físicos terrestres con elementos biológicos procedentes del exterior son los que dieron origen a las primeras formas de vida y a partir de ahí al ulterior desarrollo de la evolución fueron evolucionando diferentes especies en el mar salieron a la tierra aparecieron primero los invertebrados luego los vertebrados un proceso lentísimo lentísimo lentísimo si lo miramos con, eh, con nuestra perspectiva temporal no uno de los ejercicios que, que hacían unos extraordinarios investigadores eh, italianos eh, Piero y Alberto angela en un libro que se llama La, la extraordinaria historia de la vida en, en la misma editorial donde yo he publicado ellos mmm, exponían toda la vida de la Tierra traducida en 24 horas en, en un año, perdón, en 365 días ¿no? y nos explicaban cómo hasta octubre si, tras, si pusiéramos toda la historia del planeta Tierra en un solo año hasta octubre no aparecerían las eh, primeras formas de vida complejas es decir, que habría habido 10 partes de 12 de, ese, de, toda, de esa toda historia del planeta Tierra en donde no había formas mmm, de vida y sin embargo sin embargo, la aparición del Homo Sapiens no ocupa prácticamente nada en la historia evolutiva del ser humano la la, si trasladáramos eh, insistimos a 365 días toda la historia del planeta Tierra el ser humano aparecería a las 23 horas y 20 minutos del 31 de diciembre es decir, al final, al final en la última cena ...poco antes de las uvas... ...casi, ¿no?... ...es decir, sólo hubiéramos ocupado... ...sólo hemos ocupado 40 minutos... 40 minutos del hipotético año de toda que significa la historia completa del planeta Tierra, es decir, no somos nada, pero en tan poco espacio de tiempo, en tan poco espacio de tiempo el ser humano ha evolucionado más rápido que cualquier otro ser vivo, cualquier otro ser animal, y el máximo ejemplo lo tenemos en nuestros primos hermanos evolutivos, los, los chimpancés. Nos diversificamos de ellos hace 5, 6, 7 millones de años, aún hay mucha discusión al, al respecto de un tronco común de un tronco común y sin embargo los chimpancés apenas han evolucionado y nosotros evolucionamos desde formas similares a los de los chimpancés hasta el homo sapiens es decir que es un proceso que difícilmente explica algo que teóricamente debe ser tan lento y tan medido y tan eh, pausado como es la evolución abre la puerta a lo desconocido todos los viernes de 12 a 2 de la madrugada espacio en blanco. Eh, dices 40 minutos ocupamos de la historia de, de este planeta, pero cuándo surge, ¿cuántos millones de años o cuántos miles de años que surge el primer hombre? El primer homínido según las teorías eh, oficiales acaba de ser descubierto hace relativamente muy poco hace tan solo unos meses es más, se descubría después de que yo acabara de, de escribir ese, este libro pero con tiempo suficiente como para añadir un, un epílogo en donde destacaba eso ¿no? el primero mío se supone que surge en, en África en las, entre las zonas de Etiopía y Tanzania hace aproximadamente unos 6 millones de años, el primer homínido conocido hasta ahora por supuesto, y esto ya de por sí eh, ha sido un auténtico mazazo a, a muchas de las teorías establecidas, porque se suponía la teoría aceptada oficialmente hasta ahora, es que en un momento determinado y como consecuencia de sorprendentes y rápidos cambios climáticos que se producen en, en África el continente africano eh, a partir del Valle de Ríos eh, se parte en dos y al, al, eh, al oeste del, ...del Valle de Rif... Eh, ...continúa una zona absolutamente selvática... ...y al otro lado... Eh, ...la selva desaparece... ...y, y surge lo que, lo que hay hoy... no la, ...la inmensa sabana... ...entonces se creía que la desaparición de las grandes selvas... ...había provocado... Que aquellos seres preomínidos aquellos antropoides, al no tener árboles sobre los cuales desplazarse y al tener que poner sus pies en tierra, se habían visto obligados a eh, iniciar la, la marcha bípeda dentro de un, de un ento proceso evolutivo sin embargo, esa ruptura de África en dos se produce hace unos 5 millones de años, y los últimos hallazgos, y en el lugar en donde se producen, los últimos hallazgos y en el lugar en donde se producen, indican que los primeros homínidos aparecieron cuando todavía había selva, y que por lo tanto no fue ...la necesidad de andar por el suelo... ...lo que obligó a aquellos eh, seres a ponerse en pie... ...sino que hubo algo que fue lo que lo, lo que lo propició y por lo tanto volvemos a plantear eh, un misterio que es el primero de la larga historia evolutiva del ser humano, ¿por qué nos pusimos en pie? Pues todavía sigue siendo un misterio el por qué nos eh, come, por qué comenzamos a andar y por qué eh, además la, la marcha bípeda es el inicio de todo, es el inicio del desarrollo de la inteligencia, es el inicio del desarrollo de diferentes actividades, gracias a la marcha bípeda se desarrollan otras cualidades físicas que con el tiempo dan origen a las primeras herramientas, etcétera, etcétera. Entonces, ya en, en el fundamental hecho que nos distingue de todas las especies animales y que es nuestro bipedismo, ya en eso tenemos un primer misterio. Estoy mirando algunas de las preguntas que nos están llegando en el chat, un montón de ellas, eh, nos felicitan, gracias a toda la gente del chat por las felicidades, les daremos un poco de tarta, que tenemos unas cuantas tardes aquí esta noche para celebrar un cumpleaños. Eh... Sin embargo, parece que tú has dicho que había saltos evolutivos de repente inexplicables. Alguna gente dice que de repente hubo una intervención de seres de otros sitios extraterrestres. ¿Tú qué piensas? Que si esa intervención la hubo no fue como nos la podemos imaginar, absolutamente directa. No, no llegó ningún ser extraterrestre y nos puso sobre, sobre la Tierra. ¿no? Pero que la posibilidad de que en diferentes momentos de, de la historia del ser humano Hay habido algún tipo de intervención que sirva para explicar esas gigantescas lagunas entre las que antes hacíamos alusión, que sirva para explicar esos enormes saltos evolutivos, bueno, pues la hipótesis de que eso ha sido eh, provocado por una inteligencia ajena al, al planeta es absolutamente válida. Igual que sería válida proponer que algo propio de nosotros que todavía no hemos descubierto se encendió, un interruptor oculto se encendió y provocando eso ¿no? todavía no hay una explicación pero la hipótesis extraterrestre es absolutamente válida mientras no se pueda demostrar de acuerdo a las eh, teorías imperantes el eh, por qué de la noche a la mañana por ejemplo el tamaño del eh, cerebro humano se duplicó o por qué de la noche a la mañana prácticamente aparecen los homo sapiens eh, partiendo de, de homínidos anteriores que eran los homo erectus Tú en alguna parte de tu libro, tenemos que, que, ser rápido, tenemos que hacer una mínima pausa y luego continuamos, eh, que todas las razas provienen del mismo tronco. Todas. Sí, ¿sí? no, no hay razas. No existen las razas. O sea, eh, despojados de piel nadie se diferencia. Las razas no existen, no hay un fundamento biológico para diferenciar las razas, solamente hay un fundamento visual, ¿no? que es que eh, hay personas con eh, un determinado color de piel y personas con otro determinado color de piel pero las razas es algo absolutamente reciente, el proceso evolutivo estaba absolutamente completo cuando aparecen las razas que se fundamentan en, en razones puramente medioambientales pero, insisto, despojados de piel, nadie sabe si una persona era de color o no ¿Y el ambiente hace que seamos... El ambiente, el ambiente, la alimentación y lo que ocurre que el mundo moderno eh, nos ha llevado a... Eh, y las rutas se ha llevado a la mezcla de las diferentes razas y encontramos ahora razas de diferentes eh, aspectos en muchos eh, lugares y la mezcla conducirá a lo que ocurrirá en el futuro y es que todo se volverá a agrupar en una sola raza no afortunadamente ¿Sí? pero sí sí con, con toda seguridad, además es una tendencia evolutiva que está absolutamente eh, comprobada que el, que el mestizaje es uno de los eh, futuros de, de la humanidad pero que las razas no existe un fundamento biológico, no existe un fundamento genético, no hay diferencias de ningún tipo, es todo... Y, y quienes lo, la quieran sustentar desde una perspectiva científica o, o son puramente racistas o están muy mal informados. 905-118080 en nuestro teléfono. Ahora está libre por si queréis participar en ese concurso. Hacemos una mínima pausa y seguimos adelante. Esta noche un poco más desde el punto de vista de la ciencia tratando de descubrir el código secreto, pero en os juntamos cosas del Yeti, de la Atlántida y de cosas misteriosas que están ahí que no tienen explicación y que a algunos les interesa que lo no conozcamos. María, ¿quieres a Carlos como legítimo esposo? Sí, quiero. ¿Y tú, Carlos, y Edu, y Quito, y Ana, y Paula, y Manu, y Lola? ¿Queréis a María como legítima esposa? No te separes nunca de tus amigos. Con Qué tal de Airtel podrás estar siempre con ellos por dos duros. Un minuto, dos duros. Un mensaje, dos duros. Y gratis la página web. Qué tal de Airtel, nunca sin tus amigos. Tarifa válida para llamadas de 2 de la tarde a 8 de la mañana. Impuestos no incluidos. Infórmate en el 1444. Las están llegando si hay una manipulación para hacer esos saltos evolutivos nos preguntan por qué en vez de hacernos partes complementarias a hombres y mujeres nos han hecho tan diferentes en esta especie de guerra que tenemos evolutiva entre el hombre y la mujer hombre eh, de esa diferencia afortunadamente surge surge el hecho de que haya descendencia y se pueda seguir evolucionando no pero eh, respecto a lo, a lo primero ya antes lo lo decía, ¿no? Eh, que es eh, fundamental eh, encontrar una explicación a esos saltos evolutivos y que haya habido una intervención genética. Bueno, pues insisto en que es una hipótesis absolutamente válida y demostrable, indemostrable, completamente indemostrable, pero... Eh, es de las pocas que justifican esos inmensos saltos evolutivos hay dos probabilidades o hay algo dentro de nuestro código genético algo que todavía no hemos descubierto y que favorece esos eh, saltos evolutivos o hay algún tipo de fuerza exterior que los ha propiciado de, de algún modo ¿no? porque eh, hay muchos otros indicios para suponer bueno, que resulta paradójico y curioso y todavía la ciencia nunca tiene una explicación a cómo el, proceso, el largo proceso evolutivo de 5-6 millones del ser humano, de 5-6 millones de años del ser humano ha llevado a los homínidos a ocupar diferentes partes del planeta y, sin embargo, todos descendemos de una sola mujer que habitó en el África subsahariana hace 150.000 sí. años. Todos, todos, todos una sola mujer. Todos, absolutamente todos los seres vivos de este planeta, hombres y mujeres, de la raza que sean y el lugar en donde vivan, descendemos de una sola mujer. Que habitó en el áfrica subhariana hace 150 millones hace 150.000 años pero esa mujer tendría un... un macho para poder fecundarla o No, evi evidentemente ah. o sea el, no su, su vida su vida ¿Y normal su... y sus procesos y lo que ocurre que, eh, que ellaú si el su, sufrió en, en ella sufrió una mutación en un solo nucleótido y esa mutación es la que dio origen al homo sapiens y Sus descendientes, ya con esa mutación heredara, heredada, se extendieron de tal forma, con tal fuerza genética, que anularon a las diferentes poblaciones locales que existían de homínidos y acaparon por convertirse en los homo sapiens, es decir, en, en nosotros. Siguen preguntando en el chat si hay pruebas, alguna prueba clara que indique que hemos sido producto de una manipulación genética. No, prueba clara no. Hay indicios, sí. insisto, indicios de que ha habido algo más que un proceso evolutivo normal que ha eh, intervenido en nuestra historia. Eh, preguntan también si crees que llegará un momento en el, que el, en el que la evolución humana se detenga. Esa es una de las grandes incógnitas a la que se enfrentan los científicos. Digamos que oficialmente oficialmente, la mayor parte de los científicos dicen que ya se ha detenido la evolución, es más, que se detuvo hace 35.000 años, y que la cultura ha detenido finalmente la evolución humana. Yo no estoy en absoluto de acuerdo, y muchas personas no están en absoluto de acuerdo con eso, por diferentes razones. Una de ellas, biológica. Se han detectado en estos últimos miles de años diferentes cambios morfológicos humanos que nos hacen pensar que de aquí a un futuro muy lejano tendremos otro aspecto al que tenemos en, en la actualidad. Por ejemplo, los seres humanos de hace 35.000 años que eran básicamente igual que nosotros, los cromañones que habitaban entonces Europa eran exactamente igual que nosotros pero había unas pequeñas diferencias por ejemplo, eran un 15% mayores que nosotros de tamaño, de envergadura, de, de corpulencia existe el concepto contrario que somos cada vez más altos, esto no, no, no es cierto, al revés, somos cada vez más pequeños, pero ojo somos cada vez más pequeños pero lo que no disminuye es nuestra capacidad craneal y por lo tanto la relación que hay proporcional entre nuestro cerebro y el resto del cuerpo ¿esto qué quiere decir? que aun siendo cada vez más pequeños somos cada vez más inteligentes esto eh casi imperceptible en 35.000 años dentro de medio millón de años, dentro de un millón de años probablemente si es que estamos todavía aquí dará origen a nuevas formas homínidas pero es que además el mundo en el que vivimos actual eh, nos ha llevado a, a, un, a una situación, a un punto de inflexión importante y es que ya nadie puede negar que en el futuro de, de la especie humana va a intervenir la ingeniería genética y va a intervenir la, la unión de las máquinas y, y el hombre ¿no? entonces por lo tanto aunque biológicamente se pueda seguir evolucionando, si eso no es así, el ser humano, gracias a la tecnología, va a tener un aspecto diferente dentro de medio millón, dentro de un millón de años. Eh, la última pregunta antes de pasar a la segunda parte, nos dicen, eh, ¿puede que si se ha detenido la evolución humana, los simios peguen un salto y lleguemos algún día a esas películas que andaban por ahí funcionando del planeta de los simios? Hombre, eh, el problema es como sea la Cuarta Guerra Mundial, ¿no? Cuarta carrera, andío. ¿Estamos, Estamos en la tercera. Va a dar la tercera. Hombre. Mm. Porque no, pero haya o no haya una una una tercera hemos de suponer que esa puede ser absolutamente definitiva y nos, nos pueda devolver a las cuevas y a las cavernas ¿no? y entonces ahí quizá nuevamente tengamos que volver a empezar y a quienes no va a devolver a, a los bosques es a los simios ¿no? entonces en un momento determinado probablemente ellos nos puedan adelantar pero como estoy convencido de que hay algo prodigioso dentro del ser humano aunque un volvamos a las cavernas ese proceso evolutivo hacia adelante mucho más rápido que el resto de las especies va a seguir repitiendo no El futuro os hablaremos la próxima semana contando lo que puede ocurrir según las profecías en esta crisis que estamos viviendo y seguimos adelante esta noche viajando un poco por el mundo de la historia con Bruno Cartiñosa, sigue adelante ese concurso 90511 8080, tres libros del código secreto editado por Grijalvo tenemos y después de esa introducción nos contamos cosas misteriosas como el Yeti que dicen que, que sigue estando Gustavo por ahí. Música historia refrendada por extraños descubrimientos están dando las pistas de una humanidad mucho más antigua de lo que creemos estos seres desconocidos eran ya capaces de esculpir de crear bujías imposibles de trepanar cráneos e incluso de operar con una extraña cirugía algunos ejemplos en 1961 en unas grutas de Odessa, Ucrania se descubrieron huesos de camello, de avestruz y de hiena cortados de una forma precisa como si alguien los hubiera cortado con un bisturí Los huesos tenían una antigüedad de dos millones de años A orillas del río Vasca fue descubierto un objeto metálico formado de una aleación de metales singular Cerio lantano y meodimio se trataba de una pieza artificial creada por seres desconocidos su antigüedad cerca de 300.000 años ¿quién era capaz en la más remota antigüedad de manufacturar todos esos objetos? ¿era el hombre antiguo mucho más avanzado de lo que creemos? ¿pretenden escondernos parte de la verdad? Nuestro invitado tiene algunos datos para estos interrogantes. Antes de nada, Bruno, ¿por qué nos ocultan cuando aparecen estas cosas? ¿Por qué lo ocultan? Recuerdo que con Manuel Caraballado, que está por aquí... Buenas noches, Manuel. Eh, encontramos en cierto sitio, en cierto museo, una cosa imposible que no tenía que estar ahí. Cuando volvimos a otro viaje en Egipto, ya no estaba esa cosa. Parece que a cierto tipo de gente no le interesa que ciertas cosas que no son explicables o que dan un giro a, a la historia que ellos han contado, bueno se que desaparezcan bueno, porque hay muchos intereses eh, creados ¿no? el, además me alegró que hace tan solo unos meses unos científicos que habían utilizando el método científico y utilizando absolutamente eh, cualquier eh, forma eh, metodológica absolutamente correcta habían descubierto la existencia de, de homínidos en África hace 6 millones de años ¿no? Y cuando fueron a publicar sus hallazgos en las publicaciones científicas, porque existe cierto monopolio sobre, sobre ese tema y lo que no aparece en una publicación científica, bueno, pues no parece obtener el, el crédito. Y pese a que su investigación era absolutamente científica, no era aceptada en estas publicaciones. Ellos hablaban de que existen intereses creados y que hay una, un gran inmovilismo en el, en el mundo científico, fundamentalmente por la razón que, de que eh, al existir una, una historia absolutamente escrita y al existir toda una serie de, de intereses, fundamentados en esa historia cualquier cosa que rompa los esquemas obligaría a tal ree a tal replanteamiento que no interesa, no interesa. Por ejemplo, eh, una de las verdades eh, científicas sobre la historia de, de la evolución humana es que todos los, eh, hasta hace dos millones de años no salieron homínidos de África. Es decir, que es imposible encontrar homínidos. ...fuera de África hace más de dos millones de años. Pero el año pasado, en un congreso de arqueología celebrado en, en Portugal... ...un arqueólogo presentaba un hallazgo efectuado en Portugal... ...precisamente en Montarredondo, cerca de Lisboa... ...de piedras talladas por manos humanas de hace cinco millones de años. La conclusión a la que llegaron los eh, científicos, digamos... ...los que tenían que aprobar ese hallazgo, es que como no había... Indicios Y que como la verdad científica era que no habían salido mínidos de África hace más de dos millones de años, es imposible que aquellas eh, piedras eh, manufacturadas, aquellas herramientas líticas, tuvieran algo que ver con humanos de hace cinco millones de años por la sencilla razón de que no, no existían. Pero todas las dataciones geológicas efectuadas de esas herramientas indican que eran de ese tiempo. Pero como no existe un modelo científico para explicarlo y como si se, y si se aceptara esto, obligar, se obligaría a toda la ciencia encargada de reconstruir la historia del hombre a volver a revisar todos sus eh, dogmas desde el principio y eso eh, además de, de atacar la línea de flotación de la ciencia eh, obligaría a una profunda revisión de lo que es el significado del, del conocimiento científico y a la obligación que existiría de, insisto, de revisar todo eso, no hay interés por parte de la ciencia en quebrar ese, ese inmovilismo porque de ese inmovilismo, no olvidemos, subsiste mucha gente En tu libro cuentas también mientras hemos tenido la idea de que el hombre de Cromañón o de Niña Ardental era un tipo que no tenía ningún tipo de, de, de avance no, tenía, no, no sabía nada, vivía en cuevas y cazaba y se comían unos a otros Sin embargo, tú cuentas que hacían operaciones, uh -huh. eh, cirugía de corazón, eh sí. trepanaciones, eh hacían música uh -huh. e incluso tenían una religión. Sí, es paradójico, ¿no? Yo creo que es el momento más bonito e impactante de la historia de, de la evolución humana, ¿no? Que en un momento determinado hace 35.000 años y fundamentalmente en, Euro en Europa se produce un espectacular choque de humanidades. Un choque de dos humanidades absolutamente diferentes, con dos troncos eh, evolutivos eh, diferentes en sus más directos ancestros. por un lado nosotros, los homo sapiens que habíamos salido de África conquistando el resto del planeta y por otro... Espera, uno hasta se... entonces no había habido homo sapiens en, en otra parte del mundo Salvo en, hasta hace 35.000 años en África y en Oriente Medio en la zona de Israel que es a de, que es la que se convierte en, digamos, en, en el epicentro de una gigantesca rueda de, de radios a partir de la cual eh, discurren un montón de, de homo sapiens no existían homo sapiens en, en otros lugares y menos en Europa, Europa llevaba poblada desde de hace más de 200.000 años hasta hace 35.000 por los hombres de Nearrontal. Eran unos eh, tipos extraordinariamente fuertes, grandes, perfectamente adaptados a las duras condiciones eh, climáticas. Eh, todo su sistema respiratorio, por ejemplo, estaba concebido como una cámara de refrigeración absolutamente perfecta que les servía para evitar el calor, para el frío, para regular la temperatura de su cuerpo. Eran seres que eran que fueron los primeros en enterrar a sus muertos, los primeros en manifestar conductas religiosas mucho antes de que lo hicieran los, los homo sapiens, que en ocasiones, e eh, indicios de ellos, fueron capaces de... Eh, ...desarrollar una medicina que en ocasiones les llevó a practicar eh, cirugía... ...es decir, seres que por muchas y variadas razones podrían incluso parecer superiores a los homo sapiens. Y la selección natural, la teoría de la evolución, viene a decir que en los procesos evolutivos... ...triunfa el, el que mejor se adapta a su medio y el más fuerte. Y, sin embargo, aquí no ocurre eso. El Homo Sapiens era, en determinadas cosas, aparentemente inferior al Hombre Neardental, que, sin embargo, desaparece casi de la noche a la mañana sin saber por qué, ¿no? Como si estuviera escrito que tuvieran que desaparecer o como si hubieran jugado su, su papel o como si el homo sapiens el emigrante de, de África el hijo de aquella eva mitocondrial de hace 150.000 años tuviera una especie de, de don interior tan poderoso que lo hizo gobernar en el resto del mundo y provocó la desaparición de los eh, neardentales que aparentemente se extinguieron del, del planeta, se borraron eh, absolutamente hace unos 28.000 años, sin embargo sin embargo, es probable que muchos de esos eh, hombres de neardental en lugares inaccesibles para el hombre moderno por sus eh, condiciones orográficas y medioambientales pudieran haber eh, subsistido y serían los famosos yetis eh, ¿Sí? de hoy, los almas de Rusia, el baksaján de Pirineos, los Barmanu de Pakistán, diferentes abominables hombres de las nieves, en muchas ocasiones en muchas ocasiones bien pudieran ser fósiles vivientes y en muchos de estos casos pudieran tratarse neandertales que han sobrevivido que sobrevivieron eh, aislados eh, a esa a esa extinción y que por lo tanto podrían ser una prueba viva de qué es lo que fuimos en el pasado y qué es lo que pudo ocurrir en el pasado para que unos triunfáramos en la evolución y otros no ¿Pudo haber otras civilizaciones eh, como la Atlántida, como Lemuria? Pudo. ¿Pudieran justificar que de repente encontremos esos... Eh huesos tallados y esas bujillas extrañas y toda esa serie de cosas que no tienen explicación? Es una probabilidad, ¿no? Lo que ocurre es que es una probabilidad que, que por lo menos en, en mi trabajo, me ha cogido tan de lejos que, que no le he abarcado, porque es imposible abarcar todo, aunque cuatrocientas y pico páginas para parecer mucho, no, no luego no es tanto, ¿no? Pero eh, el hecho de la probable existencia de unos continentes eh, perdidos en donde probablemente existieron otros eh, procesos evolutivos paralelos, o el mismo proceso evolutivo manifestándose, manifestándose de diferente forma, bien podría explicar eh, por qué nos encontramos con objetos arqueológicos que se eh, que contradicen todas las pautas eh, cronológicas, ¿no? Y por qué nos encontramos bujías hace 50.000 años, o por qué nos encontramos eh, cráneos trepanados hace 10.000 años, o restos de operaciones quirúrgicas hace varios eh, cientos de miles de años, o cráneos con agujeros de bala, cuando se supone que, que el, las armas de fuego son un invento relativamente reciente. Bueno, o por o si huellas el... de botas también que hay en algunos sí, sitios, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, eh, pero ese, ese caso es todavía más complejo, ¿no? El caso de, de las eh, huellas de botas encontradas en varios sitios de América y en varios sitios de África, porque se remontan a una era geológica anterior, se remontan a un tiempo previo, Y son, están, están sedimentadas en, en rocas de hace más de 65 millones de años. Es decir, la historia del planeta está casi partida en esa fecha. ¿no? Hace 65 millones de años ocurre una gran catástrofe que acaba prácticamente con el 90% de las especies vivas del planeta. ...y casi todas las especies eh, superiores desaparecen... ...y son borradas de la faz del, del planeta... ...entre ellas por supuesto las bestias del jurásico... ...los, los dinosaurios también desaparecen... ...entonces es una probabilidad no obviar... ...que pudieran haber existido humanidades previas a la nuestra... ...porque nosotros aparecemos, ya hemos dicho antes... ...hace unos 5 o 6 millones de años... ...es decir, mucho tiempo después... ...sin embargo se han encontrado en diferentes partes del mundo... ...en rocas sedimentadas en momentos anteriores a esos 65 millones de años huellas absolutamente humanas y en ocasiones huellas que demuestran que las personas que lo dejaron plasmado hace más de 65 millones de años utilizaban algún tipo de calzado e incluso en algunos casos se han, visto los, se han visto marcas de los diferentes remaches de las supuestas botas que, que podrían haber llevado y no hay fraude que eso Justifique. Es decir, no se puede aludir a la explicación fraudulenta porque están en rocas de hace más de esa época y quien pusiera el pie ahí lo tuvo que hacer hace más de 65 millones de años. El mayor ejemplo de esa posible coexistencia incluso del hombre con, con los dinosaurios está en, en el río Paluxi, en, en los Estados Unidos. ...un asunto que todavía sigue siendo investigado... ...y que afortunadamente ya no está... Eh, ...completamente capitalizado... ...por los creacionistas... ...que encontraron, merced... ...a, a, a una especie de alquimia interpretativa... ...una explicación a sus teorías... ...absolutamente aberrante... ...pero lo cierto es que en el río Paluxi... ...junto al río Paluxi, en Texas... ...en, en los Estados Unidos... ...se encontraron en rocas... ...de hace 100 y 200 millones de años... ...huellas de dinosaurios... ...y en esas mismas rocas... Se encontraron otras huellas que pertenecían a la misma edad geológica, hace 100 y 200 millones de años. Y esas huellas eran huellas humanas, como las que hoy podemos dejar nosotros y que sin embargo, alguien dejó hace 200 millones de años, o alguien bajó de arriba, que no creo, para dejarla, o, o probablemente ya existieron otros procesos evolutivos anteriores que, merced a las sucesivas catástrofes que ha sufrido el planeta, y especial a esa que vivida hace 65 millones de años, bueno, pues pudieron ver truncado todo su proceso evolutivo hasta que todo eso volvió a renacer. Es decir que las piedras de Ica, ese ministerio de Perú, que ha hablado de una posible civilización sí, uh -huh. que estaba con, con los dinosaurios, ¿podían ser ciertas? que ya está reflejando esa verdad que tú estás eh, exacto, esa es una de las uno de esos múltiples vestigios arqueológicos que hace pensar eso, no estas famosas piedras eh, de hace más de 65 millones de años eh, tienen una serie de grabados que muestran a toda una humanidad conviviendo con los dinosaurios, hay muchas investigaciones que defienden la hipótesis de que probablemente sea un fraude y probablemente hay muchas, por el negocio que se ha montado en torno a estas piedras muchas han sido confeccionadas por los campesinos de Ica en, en Perú pero sin embargo el origen, las primeras de aquellas piedras que aparecieron ya en los años 60 y que divulgaron en sus libros hombres como Colosimo o Jasperger Estas eh, piedras mostraban ciertos conocimientos científicos que no estaban al alcance de unos supuestos falsificadores campesinos en el que Mostraban eh, trasplantes de corazón que efectuaba aquella humanidad previa. Mostraban eh, una serie de conocimientos eh, astronómicos que todavía no eran eh, propios de los hombres de entonces. Incluso en los años 60 no existía la teoría de que un eh, asteroide o un gran meteorito o un gran cometa acabó con todas las especies vivas o casi todas hace 65 millones de años. Y eso ya aparecía en los años 60 cuando es un descubrimiento de finales de los 70 pero ya aparecía mucho antes en las piedras de Ica pero hay, junto a las piedras de Ica hay otros muchos aunque las eh, perdón las, las las dataciones de estas piedras todavía son muy ambiguas pero muchas de estas dataciones apuntan a que son extraordinariamente antiguas pero por ejemplo en México, en Acámbaro, en una pequeña ciudad de, de México se encontraron miles de figurillas eh, talladas de barro ...en los años eh, 30... ...fueron encontradas que mostraban dinosaurios... ...las eh, dataciones... ...demostraron que eran piedras... ...y que habían sido manufacturadas... ...hace varios miles de años, por lo menos... Pero, ¿cómo en los años 30 alguien pudo efectuar eso, si se supone, como dijo la ciencia oficial, que era un fraude, cuando nadie sabía en los años 30 cómo eran los dinosaurios? Y hasta que no se pusieron de acuerdo en los años 60, los artistas con los científicos no se empezó a comprender exactamente cómo eran las, las bestias del jurásico, y sin embargo existían estas figuras en los años 30 que nos remotan a una antigua civilización precolombina. Y pruebas y evidencias como estas hay muchísimas. 5 minutos nos quedan para terminar. Bruno nos preguntan en el chat qué de dónde viene la parte espiritual que tiene el ser humano. Pues sí, eh, sí, sí, es, sí. es que es que eso esa sí que es una pregunta que, que me siento absolutamente incapacitado para para resolver, ¿no? Además a veces uno duda seriamente que tengamos cierta capacidad espiritual, ¿no? Pero eso es una, es una gran incógnita. Si tenemos un alma, si tenemos un espíritu, si tenemos una parte eh, no material en, en nosotros y que no esté ligado a procesos químicos de nuestro propio cerebro, bueno, pues eh, indiscutiblemente hay que mirar al cielo para encontrar una explicación a eso. Pregunto también si esa teoría que tú estás planteando un poco en tu libro podía ser parecida a la que dice JJ Benítez en La rebelión de Lucifer. Si la evolución ha podido ir por ahí también. Bueno, eh, lo que dice Juanjo Viltés en, en, en La rebelión de Lucifer y que además deja intuir en, en otras obras y que también está fundamentado en lo que dice el, el famoso libro Durant y ha revelado en, en Chicago en los años 30, es... Básicamente, en, en gran parte eso, ¿no? Que ha habido un proceso evolutivo, pero que en determinados momentos ha habido algún tipo de intervención. Yo no puedo demostrar la existencia de esa intervención ajena a, al planeta, pero que eh, hay que llenar ese hueco de alguna forma, y esa es una de las hipótesis que lo pueden llenar, aunque, hay, insisto, hay otras, y yo me resisto a mirar al exterior cuando aún tenemos muchas cosas que, que mirar hacia adentro, ¿no? Y la probabilidad de que haya una fuerza oculta dentro de los seres humanos que haya prohibido provocar esos saltos evolutivos todavía debe tenerse en cuenta antes antes que la hipótesis de una intervención ajena a nosotros mismos. Pero ninguna de las dos deben ser en absoluto descartadas. Lo que sí que debe ser descartado es que todo ha sido fruto de la casualidad y y del, y, y del azar, ¿no? Pero también esas huellas que dices que hay en, en otros en otros estratos que hablan de mucho tiempo podían ser producidas por seres que vienen del futuro en una especie de máquina del tiempo como dicen los extraterrestres que somos nosotros mismos del futuro esa es una de las hipótesis que existen para para explicarlo, una de las cosas que se ha comentado no pero la posibilidad de la viaje, del viaje en el tiempo es todavía una quimera científica y eh, proponer eso como hipótesis para explicar esos anacronismos creo que es dar un doble salto cualitativo ¿no? y que si todavía no hemos demostrado la probabilidad de viajar en el tiempo ¿cómo vamos a explicar con esa teoría el hecho de que existan huellas humanas hace 65 o hace 100 millones de años? no yo tiendo a pensar en que sería mucho más razonable incluso pensar en la probabilidad de que antes de no humanidad, existieron otras, entre otras razones porque insisto, no hemos lo decíamos al principio del programa, no hemos ocupado nada en la historia del planeta, apenas 40 minutos y lo trasladamos todo a un año no entonces hay muchos otros 40 minutos por, por llenar, porque nosotros evolucionamos de una forma tan prodigiosa y los simios no, porque nosotros evolucionamos de una forma tan prodigiosa y especies animales como el celacanto no, se conocen celacantos eh, son unos peces prehistóricos de hace 65 y 100 millones de años y eran exactamente iguales a los que todavía hoy pueden encontrarse en los fondos marinos ¿por qué? la pregunta es ¿por qué nosotros hemos producionado y otras especies no pues la respuesta está en, en que hay un código secreto una razón oculta que eso ha propiciado Te voy a preguntar dentro un poquito pregunta también eh, nos preguntaban aquí viene del chat si la evolución ha favorecido a la mujer en contra del hombre es decir la mujer es más inteligente que el hombre bueno, bueno eso... no, yo, yo, claro yo creo que, que es, sí, una, pero... es una cuestión de, y que eso está absolutamente explicado ¿no? que no es no más es... inteligente que el hombre no, no, ah. no, estoy, no, no, no ni lo contrario ojo que nadie, nadie me malinterprete que, que los, eh, los eh, procesos mentales de la mujer y del hombre tienen determinadas eh, características ¿no? y indiscutiblemente para, para la vida moderna y la vida actual son mucho más eh, mucho más razonables y tiene un sentido mucho más práctico la, la, la inteligencia de, de la mujer eso es, eso es indiscutible y nadie lo discute no, pero no es una cuestión de diferencia de, de inteligencia o no ni una cuestión de que seamos diferentes evolutivamente, no, porque los dos, dos hombres y mujeres somos eh, homo sapiens en Insisto, no nos, no nos diferencia nada apenas, es como lo decíamos antes de, de las razas, ¿no? Afortunadamente somos eh, totalmente iguales. ¿Hacia dónde nos lleva la evolución en el futuro? ¿Cómo vamos a hacer? como esas figuras que nos muestran de alienígenas de extraterrestres con cabeza muy grande, pequeñitos, ojos saltones, calvitos? Pues, pues es una probabilidad es una probabilidad porque la tendencia y la culturización, la, la cultura nos, nos lleva a eso ¿no? nuestro cuerpo es cada vez más pequeño es decir, hace 35.000 años no existían atletas porque todos eran atletas y hoy quien tiene un cuerpo como los de hace 35.000 años es un gran atleta porque se diferencia del resto es decir, y todo eso va en, en, en decreciendo nuestro cuerpo va reduciéndose poco a poco nuestras extremidades irán y nuestro nuestro cuerpo irá perdiendo su fuerza muscular a consecuencia de, de la vida que llevamos en, en la actualidad que que provoca ese sedentarismo que, que obliga a eso ¿no? y con el tiempo y con el poco uso de determinadas eh, funciones eh, físicas nuestras pues eh, probablemente nos conduzca a tener en el futuro un aspecto similar al de esos humanoides que nos ha pintado Horibus pero ojo, no será algo que ocurra de aquí a cien, ni a doscientos, ni a trescientos ni a mil, ni a dos mil, ni a cien mil años eso es algo que ocurrirá dentro, en un proceso evolutivo con mucha más perspectiva de tiempo, y ojo, y todo ello sin contar eh, con algo imprevisible que es como la ingeniería genética la nanotecnología o la inteligencia artificial afectará al futuro de la especie yo creo que ahora mismo es un enigma hacia donde nos encaminamos pero que sin duda nos encaminamos hacia algún lado y que el Homo sapiens es pese a ser un destino pero el Homo sapiens es tan solo un eslabón más ante una cadena que todavía no está cerrada el código secreto cuál es Bruno entonces? Pues el código secreto es la incógnita insisto, el código secreto es esa fuerza que nos ha hecho que ha hecho, que ha convertido al homo sapiens en una especie tan valga de redundancia, especial es una fuerza oculta una fuerza oculta a que yo no le pongo nombre ni apellidos, pero sin embargo la, la presento en el libro, que ha provocado que la evolución humana haya estado gobernada por fuerzas que todavía desconocemos. Y esa fuerza que todavía desconocemos, esa fuerza oculta, es el código secreto. El lector es el que debe poner nombre, apellidos o definirla. Enhorabuena por el libro. Eh, Muchas gracias. El código secreto, Bruno Cardeño, editado por Grijalvo de la colección Huellas Perdidas ha sido un poco esta noche... ...nuestro punto de atención... Eh, ...yo te emprazo porque hay muchas más cosas... ...que no puede encontrar aquí... Uh -huh. ...que sigas investigando... en una segunda parte? Todavía no lo sé... ¿no? ...la verdad es que se quedó mucha información... ...porque siempre se queda mucha información... ...pero yo creo que hay que reposar y esperar... ...porque en los próximos años estoy seguro... ...que va a haber muchos hallazgos... ...y muchos descubrimientos... ...que confirmarán ciertas hipótesis... ...que ahora mismo se intuyen... ...y que con el tiempo dejarán de ser heterodoxas... ...yo espero que no sea necesaria... Una segunda parte porque espero que las teorías heterodoxas y los descubrimientos heterodoxos pasen a formar parte de la ortodoxia. Libros pues como estos que hacen mucho daño a cierta gente que está muy asentada y que cree que la historia es como ellos cuentan o como lo han contado, hacen falta. Pues eh, que les invite a pensar, ¿no? Que es algo que algunos hacen bien poquito. Bueno.